Marcela quiere chacha, Marcela quiere chacha, por la cola, bien bien p e o r Marcela quiere chacha, Marcela quiere chacha, y los pibes les vamos a dar. Alcen la mano, les vamos.